¿Cómo estás? Aquí estamos nosotros con ganas de hablar de economía contigo. Bueno, este hoy tenemos para hablar de algo que ha sido sin lugar a duda exitoso en los últimos meses, que es el tema comercio exterior uruguayo. Desde dos puntos de vista, lo vamos a ver, de los datos concretos de mayo y de un acuerdo que se celebró la semana pasada entre la transcillería uruguaya y brasileña, que no es menor es mucho más importante de lo que aparentó, o, que, o por lo menos lo que trascendió en su momento, después vamos a analizarlo puntualmente. Pero eh, arranquemos con los datos de mayo. Exportaciones de, del mes de mayo del 2022 fue un récord histórico, 1.541 millones de dólares fueron las exportaciones uruguayas en el mes de mayo del año 22. Esto es más del 50%, Eh, este con respecto al mismo año del 2021, que a su vez venía recuperándose de la eh, pandemia, ¿verdad?, del año 2021. Si mira los distintos meses, desde enero hasta mayo, eh, ve no solo que está aumentando, sino que se está acelerando el crecimiento. O sea, sin lugar a duda, el perfil exportador uruguayo ha sido muy exitoso en los últimos meses, la salida de la pandemia le ha caído muy bien, Y cuando uno analiza los rubros, si bien se mantienen los grandes ganadores, el gran ganador ha sido sin lugar a duda la soja. Comparado el año 21 con el 22, estamos casi en el doble, 96% de aumento de 242 millones a 474 millones, fundamentalmente por los buenos precios y porque la cosecha de este año ha sido muy superior a la del año pasado. En segundo lugar, la, el caballo de batalla que ha tenido nuestro país, la carne bovina, que eh, creció un 56%, casi 100 millones de dólares de diferencia, de 181 a 281. La pasta de celulosa, en tercer lugar, de 99 millones a 144 millones. Lácteos y derivados, que en el mes de mayo eh, implicaron unas exportaciones de 81 millones, casi un 50% más que el año anterior. El otro producto que llama la atención, o mejor dicho, los dos productos que llaman la atención, que han crecido fuertemente, han sido el arroz. Eh, un valor bastante menor, de 23 a 56 millones de dólares, pero eso implicó más del 100%, y vehículos de 12 a 53 millones, eh, tres veces, más de tres veces lo que se exportó el año pasado. De este punto de vista tenemos que los principales rubros de exportación uruguayos, todos crecieron y crecieron eh, en volumen y muchos de ellos en precios, y de esa manera explican este récord histórico que hemos tenido de exportaciones del mes de mayo. Eh, siempre estamos, de verdad, considerando que estos son los valores de exportación, no son la ganancia, siempre manifestamos lo mismo que tú nos has preguntado en reiteradas oportunidades, los costos de transporte pesan, eh, sin lugar a duda, pero también es bueno considerar que eh, ha habido un aumento en el cuanto al volumen de ventas, lo cual no explica directamente en la ganancia, verdad sino el volumen de que se está vendiendo y a los buenos precios, Eh, que se están vendiendo eh, en lo que tiene que ver a los destinos y bueno, eh, básicamente se mantienen en cuanto a la importancia el principal destino eh, sigue siendo China ¿eh? Eh, Brasil aparece en segundo lugar la Unión Europea en tercer lugar Argentina en cuarto lugar Estados Unidos y otros más chicos este, vienen más adelante China ha sido la que explica eh, el grueso del aumento Eh, aumentó en 53% las exportaciones eh, las importaciones de allí, o sea, nuestras exportaciones hacia China, y bueno, sigue siendo el gran destino de nuestras exportaciones. Eh, en segundo lugar, bueno, aparece Brasil, y a partir de aquí, bueno, vamos a ver un poquito qué fue lo que se firmó la semana pasada entre las dos cancillerías uruguayas y brasileña y extensivas al resto de los países del marco sur, que a su vez van a ser muy importantes y se trabajan inteligentemente. En las cancillerías aprobaron que los productos, los bienes y servicios que se produzcan, más que nada los bienes, ¿verdad?, que se produzcan en zonas francas, pueden ser destinadas al resto del MERCOSUR sin pagar arancel externo común y sin pagar ningún tipo de impuesto. Esto, aunque parezca menor, es algo que realmente complicó muchísimo a Uruguay cuando se firmó el acuerdo de MERCOSUR en el año 94-95, ya que eliminó la posibilidad de que eh, se puedan producir bienes en zona franca y exportar dentro de la región con origen eh, nacional, en este caso origen uruguayo. eso implicaba que una exportación de zona franca, por ejemplo, de zona América a Brasil, es como si se hubiese exportado desde Alemania, desde un país externo al Mercosur. Esto va a implicar realmente que por primera vez en 30 o más de 30 años, casi 30 años, ...se pueda eh, promocionar otra vez las zonas francas uruguayas como un lugar para catapultarse al mercosur cuando se firmó esto en el 94 95 uruguay quedó excluido con sus zonas francas el caballito de batalla que tenía eh, este no lo pudo utilizar ese era el logo que tenía el es que tenía de las zonas francas uruguayas invierta en zona franca de esa manera accede a todo el mercosur desde el momento que había quedado eliminada esa posibilidad se frenaron fuertemente las, las las inversiones con destino al Mercosur de Zona Franca. Si esto se va a mantener en el tiempo, yo te diría un gol de la mitad de la cancha para la Zona Franca Uruguaya, porque le va a permitir ahora sí ser la plataforma de ingreso al Mercosur de todas las inversiones extraregionales con destino al Mercosur. Y finalmente, la otra novedad que hemos tenido en esta semana, se detuvo un poco la caída del dólar, se ubica otra vez por encima de los 40 del mayorista, se debe fundamentalmente al, al nerviosismo que hay en Estados Unidos con la posibilidad de que en esta semana la Reserva Federal levante mucho más de lo esperado la tasa de interés. Las bolsas de valores en estos días han estado cayendo fuertemente, hay mucho nerviosismo, se esperan los anuncios para esta semana, si es, se, se concreta lo que... Eh, se está eh, estimando que vaya a aumentar nuevamente la tasa de interés por encima de lo esperado, va a implicar que bueno quizás este proceso de la caída del dólar que hemos tenido en los últimos meses se empiece a revertir a partir de las próximas semanas. Si es así, lo sabremos en el correr de esta semana, estaremos aguardando esa novedad. Eh, Mauro, vos sabés que esta mañana escuchaba del interés y cierto apuro de la Unión Europea en avanzar en un acuerdo con, sí. con el Marcosur debido a la gran dificultad que se le presenta en el futuro inmediato con el tema de la alimentación. Sí, es verdad. Exactamente, por primera vez la Unión Europea... Toman ellos, eh, que, los, los apuros lo traen ellos. Exactamente, porque generalmente siempre estaban con la contraria, ¿verdad?, Nosotros no estamos tan apurados porque de algún lugar están viniendo los alimentos. El problema es que están teniendo Europa, un problema muy serio con la guerra de Ucrania. La guerra se está extendiendo mucho tiempo. Daría la impresión de que va a ser una de esas guerras eternas que no se terminan de tipo la de George Orwell, ¿verdad? Mm, sí. La de 1984, donde los avances son mínimos y parece que esto nunca termina. Los precios de los commodities, los alimentos están en las nubes y cada vez es más difícil por parte de los países europeos adquirir eh, productos de agropecuarios que ellos defendían tanto. Bueno, ahora el principal proveedor productor tiene problemas serios y esos problemas se extienden en el tiempo. Y están teniendo problemas de precios y de restricciones alimentarias en los supermercados, muy importantes. Entonces aparece ahora esta urgencia. Ojalá la podamos aprovechar, porque es el momento en decir, bueno, firmemos rápido antes que pase algo y se revierta esta situación. Ojalá así sea, porque ese sería otra muy buena noticia para el sector exportador uruguayo. Y ojalá sea definitivo, no una cosa eventual mientras pasa la tormenta. Exactamente. Una vez que firmemos, lo dejemos aquí a la eternidad firmado, no sea que lo revisemos después de que este conflicto lamentable este se termine. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué, qué qué sucede, qué pasa con este tema en los próximos días. Gracias por tu aporte, Mauro, muy amable. Bueno, como siempre, muchas gracias a ti, Jorge, a la audiencia. Buena semana para todos. Y, y lo mismo para ti. Gracias. Chao.